...la hoy a Malena D'Alessio, por ejemplo, ¿no? Ya atendido, sabemos que es sábado a la mañana y bueno. Eh... Es complicado sábado uh... a la mañana. Malena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, te saludamos desde La Pampa. Qué lindo. Bueno, gracias. <risa> Estuviste por acá en algún momento. Mira, te fuimos a ver cuando viniste con la actitud María Marta en su momento. Hace ya un tiempo, oh, ¿no? Tiempo. Oh. Si pasó. Uf, ni recordemos tanto tiempo. <risa> no me me, mejor no, mejor no, no saquemos la cuenta. Ma Malena, ¿cómo te va? Eh, estábamos hablando recién hace un poquito con los compañeros, compañeras de, de los 44 años del hip hop, ¿no? Se cumplen 44 años del, del hip hop y bueno, vos, no sé si de ese estilo particularmente, pero sos una referente que ha llevado un poco... Un poco el, eh, eh, el género Acá en la Argentina y Latinoamérica ¿Cómo lo encontrás hoy en día? ¿Qué, qué opinión te merece? Sí, sí, me enteré Que le estuvieron haciendo bastante estuvieron dando bastante manija A lo del cumpleaños de Hip Hop eh, Bueno, en lo personal es un género Que para mí fue como Revelador Y qué sé yo, como No quiero ser exagerada, pero pues salvó bastante la vida, ese género musical particularmente, aunque la música en general siempre es este, salvadora y, y recuperadora eh, de la humanidad. Este, no sé qué haríamos sin la música, pero bueno, en particular el hip hop tiene una energía muy potente eh, y además fue como muy revolucionario desde el punto de vista cultural también, ¿no? Porque es un género que puso en relieve la palabra, el discurso, no solamente de, desde el contenido, sino desde lo musical. Eh, fue algo diferente, digamos, y, y surgió. Claro, y también... Tan, es... diferente, tan diferente que, eh, por ejemplo, en Argentina, que si era un país, sigue siendo un país tan rockero, eh, costó mucho la la penetración del hip hop, eh, incluso hoy día eh, hay digamos más presencia de lo que ahora es un fenómeno que son las batallas de improvisación, de freestyle, sí. que por ahí de la cultura del rap, ¿no? Obviamente que las batallas y todo eso yo creo que a la larga van a terminar eh, imponiendo un poco la cultura porque bueno es parte de eso, entonces, bueno, los pibes que, que están recopados para el freestyle van a empezar a investigar y, y, y, se, y ojalá que eso pase y, y se van a encontrar que, que, el, que el freestyle es, la, es el, la punta de un iceberg de toda una cultura mucho más este, amplia. Eh, en lo personal, a mí me gustaría que se recupere un poco el origen, las raíces que tienen que ver con un hip hop que surgió como, como movimiento eh más este social, digamos, surgió de los afro de, de los reclamos de los afroamericanos, también surgió como una música de fiesta, pero enseguida fue tomada por todos estos reclamos de, de los afroamericanos en, en en Estados Unidos y se fue extendiendo en el mundo, ¿no? Uh -huh. Ahora hay rap en África, rap, bueno, el, el rap francés siempre fue muy potente y y original, y ni hablar en Latinoamérica, que es como un boom también. Bien, bueno, nosotros, bueno, particularmente yo te recuerdo de, de los 90, desastrosos en muchos sentidos los 90, ¿no? Pero ustedes tenían una frescura y, y, y no tenían pelos en la lengua en ese momento. Entiendo en cierto modo, porque cuando decís el rap me salvó, porque hubo una catarsis importante ahí, ¿no? Por tu parte y para nosotros también, para los que escuchábamos en ese momento las letras y nos identificábamos. Sí, primero antes de hacerlo, para mí como te digo, fue como una terapia incomparable, porque vino en lo personal para mí, vino a romper como todo un clima de época muy depresivo. Uh -huh. El rap es como todo lo contrario, viste, es una energía repotente que te levanta. Sí. Eh, y después cuando lo hice, digamos, sí, fue absolutamente catártico. De hecho, para mí lo sigue siendo, porque. Si bien en lo musical yo ahora tengo un proyecto nuevo, eh, que es más amplio, digamos, sí. que la fusión de músicas folclóricas con el hip-hop, reggae, soul y música negra en general, eh, lo que hago yo que es rapear sigue siendo súper catártico, terapéutico, se lo recomiendo a todo el mundo. Bien. Malena, <risa> Después ¿no? Después es sí. como que yo me siento eh, liberada. Claro. La verdad que sí. Claro, no puedo no preguntarte por el tema que estuvimos mencionando toda la mañana, hablábamos hace un ratito con la abogada de la familia de Santiago Maldonado, estoy viendo en tu muro, obviamente que estás involucrada con el tema y que estuviste en la plaza también reclamando por la aparición con vida de Santiago, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto que nos está pasando? Esta, esta, este planteo que está haciendo el gobierno nacional no? Bullrich, Macri eh, Leíamos recién a, a Lombardi De alguna manera fijando la mirada Hacia el pueblo Mapuche Acusándolo de ser anarquista De querer generar una república separatista Y acusándolo de la, de la desaparición justamente no? Corriendo el eje Sí, no me, no me sorprende ...nada de lo que... ...bueno, no no sé si no me sorprende... ...la verdad que no sé si me esperaba... ...que se atrevan a tanto... Uh -huh. ...pero quiero decir que responden... ...a una ideología que siempre existió... que pues a mí más me preocupa... ...o donde yo creo que nosotros... ...tenemos que poner el eje es... ...en nuestra capacidad... ...de... ...o mejor dicho... ...en, en, que, en que no nos... ...no naturalicemos nada de lo que está pasando porque son tantas cosas, nos están atacando por tantos frentes, que yo creo que le, tenemos que poner el eje nosotros en no dejarnos abatir, uh -huh. en no desmoralizarnos, que también calculo yo que es una de las estrategias de, de este gobierno, no atacarnos por todos los frentes para debilitarnos, para desmoralizarnos, eh, para debilitarnos, y yo creo que eh, como como pueblo, pero no solamente argentino, sino latinoamericano, porque una de las cosas que yo creo que es eh, clave es que esto lo están haciendo en todo el continente de distintas maneras, con mayor o menor intensidad, pero lo que está pasando, esta, este contraataque neoliberal eh, está ocurriendo en, todo el, en uh -huh. el mundo, ¿no? pero en particular en nuestro continente con una crudeza y, eh, y una bestialidad eh, atroz, digamos. Entonces yo creo que es importante dimensionar esto, utilizar una herramienta como son las redes sociales, los medios alternativos para estar en contacto con el resto del continente, con las resistencias con los movimientos sociales eh, eh, y bueno reorganizarnos Ahí está el rol de los artistas, como, como vos, no todos los artistas, no, pero los artistas que tienen ese compromiso fuerte de los medios, que lamentablemente no, no son la mayoría, porque en, en este zarandeo, en esto de de, de alguna manera poner en jaque lo, los avances que se dieron en los últimos años, de cuestionar cuántos desaparecidos hubo, decir si lo que ocurrió fue verdaderamente terrorismo, de Estado, un golpe de estado o, o si avalar nuevamente esa teoría de los dos demonios, ensuciar la palabra militante, no, ya el militante es la grasa militante, bueno, este este montón de cuestiones que ya nosotros creíamos establecidas y que se ponen en jaque nuevamente bueno justamente yo pienso que si un rol tiene el arte debería ser eh, el contribuir con con que no nos vuelvan a amputar la palabra política de nuestras vidas no sobre todo los jóvenes que en ese sentido se podría llegar a, a a comparar con el espíritu noventista, digamos, sí. eh, yo creo que, que, que justamente una de las armas más fuertes que tiene el gobierno, incluso más que las armas son esas, la desconexión de los jóvenes con la política, la uh -huh. antipolítica. Entonces, desde el arte yo creo que tenemos que asumir un compromiso como nunca pasó, o por lo menos en los 90 eh, y... Y a veces el arte en ese sentido deja un poco que desear. No el arte, los artistas, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que el, el, el, justamente cuando la política empieza a desprestigiarse, la juventud toma de referencia a artistas. Claro. Entonces hay una responsabilidad inmensa ahí que queda en, el artista, en los artistas asumirla o no. Eh, sin por eso necesariamente tener que pedirle a un artista que se pronuncie partidariamente. Pero por supuesto. Por lo menos hay valores, hay valores que son como los son necesarios para poder imponer modelos económicos que son culturales también, ¿no? Y la antipolítica es, son, es uno de estos valores necesarios para poder el neoliberalismo imponerse. Entonces, Eh, a mí no me gusta hablar mucho de volver, a mí me gusta más bien hablar de ir hacia un nuevo lugar en donde volvamos a entender que, bueno, yo digo volvamos porque siempre hay una referencia a la historia, pero también está bueno incorporarle nuevos elementos, eh, nuevas maneras de hacer las cosas, eh, que vayamos a un lugar donde los jóvenes entiendan que la política no es ni más ni menos que participar, que no es ni más ni menos que eh, asumir las riendas del destino de la propia vida, de la comunidad, del barrio eh, y del país en definitiva, eh, y que la antipolítica es una de las manipulaciones eh, más groseras que tenemos en esta época, ¿no? desde los medios de comunicación desde todos lados nos nos bombardean con eso, con que la política es eh, una mala palabra, es corrupción, y, y bueno, eso, resistirse a la manipulación. Malena... Pues en definitiva uno se siente un idiota también. No, ¿no? claro. ¿Cómo, cómo encontrás, vos tenés la posibilidad de viajar por Latinoamérica, cómo encontrás las bandas independientes, por ahí no, no estamos acostumbrados a escuchar a escuchar en las radios con este tema de la apolitización o politización, crees que se comprometen o crees que, que les interesa otra cosa? mira yo creo que hace, no sé si diez años, pero cinco años era un poco diferente a lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos como en un momento muy particular en donde el tema de la, de la despolitización o la antipolítica está pegando duro, un poco eh, en sintonía con lo que está pasando políticamente. Eh, es digamos, esto que decías también de... La... A diferencia de otros momentos históricos, no están imponiendo dictaduras Están a punta de, de, de plomo, digamos. Es otra estrategia. Están imponiendo, están imponiendo dictaduras a, a fuerza de medios de comunicación y de, de, de generar esa desinformación y esta manipulación con los pueblos. Y yo creo que la música refleja también un poco eso. Pero también eh, me parece que hay una sensibilidad... o sea. Yo no creo que todas la, las décadas de gobiernos progresistas fueron en vano, noto que ahora los artistas tienen una sensibilidad, siento que hay ganas de participar. Yo últimamente o sea, viajé mucho por Latinoamérica, te diría, desde hace, eh, hace como tres años que no estoy viajando tanto, porque estoy muy compenetrada con mi proyecto nuevo, eh, que tuve ganas bueno, de, de tener un poco más de presencia acá, porque con Escritu María Marta en la última etapa Viajábamos mucho y tocábamos muy poco acá, y ahora tuve ganas de hacer a la inversa. Pero mismo acá, yo noto que hay como mucha indignación, lo que está pasando es tan grotesco, y noto que los artistas también, y la gente, tiene ganas de encontrar un espacio donde participar, tal vez un poco por fuera de, de, de los espacios de política militante eh, partidaria o, o tradicional. Y está bueno generar otros espacios y el arte es muy buen, no, una muy buena manera de hacerlo. Bien. Eh, yo estoy tocando ahora mucho en, en muchas situaciones este de reclamos sociales, tocamos hace poco para los trabajadores de PepsiCo, tocamos para los maestros, para el comedor de los pibes que habían reprimido. Eh, y yo siento que, los, que, que hay ganas de los artistas de participar. Entonces hay que generar esos espacios hay que aprovechar ese clima ese, ese sentimiento, esa indignación que hay y reorganizarse como te digo que es lo que podemos hacer desde acá sí un poco no, con no dejarnos aplastar por la impotencia un poco con lo que decías antes también volver a eh, creo que la gente joven que no que no conoce ni, ni está al tanto de todo lo que pasó volver a tener referentes no eh, por lo menos eh, en, en la música y en, y en, en el arte porque estamos carentes de esos referentes, digamos. Sí, eh, yo como te digo, más que por ahí en referentes apuesto más a la participación de la gente, ¿no? Siempre pareciera que es necesario tener un, ahí un ídolo, un líder que te llegue las narices, y yo creo que hay que empezar a... mira ayer que estuve en la marcha yo sentía como algo de, de un clima así como muy aplastante, muy fue muy triste lo de la marcha ayer y yo creo que tenemos que conectarnos más con, con un sentimiento que por ahí en eso el rap eh, es, es, un, es un buen ejemplo que tiene que ver con la indignación uh -huh. tenemos que enojarnos tenemos que indignarnos, no tenemos que deprimirnos porque la depresión eh, es el mejor regalo que le podemos hacer a este gobierno y a este pro proyecto político-cultural que se quiere imponer, que es el neoliberalismo. Eh, la depresión, eh, la desmovilización, la antipolítica, eh, todo eso beneficia a este proyecto político y creo que el hecho de indignarnos, de enojarnos, de reorganizarnos eh, y a pesar de lo que pasa seguir generando espacios festivos que son necesarios también, porque con todo lo que está pasando también son, es necesario generar espacios de, de dispersión para volver a juntarse, para volver a tener ganas y, y a pesar de todo, alegría de, de reencontrarnos y de reorganizarnos. Y también conectarnos en el tema de lo que significan, eh, yo soy muy de la resistencia cultural, pero a la hora de elecciones... Hay que ser responsable y entender que eso es un momento de decisión donde se define el rumbo, que es el, el rumbo que va a tomar la política, el país y la vida de uno en definitiva. Uh -huh. Digo esto porque estamos a dos días de elecciones sí. y yo creo que no hay que ser anti elección, al contrario, hay que promover una responsabilidad con eso. Claramente, bueno, y, y lo dijo sin romper la veda, aparte que está fantástico Valena, la verdad, nos encanta escucharte, podríamos hablar tantas cosas más Podríamos hablar de la violencia de género, podríamos hablar de Naí De tantas cuestiones con las que sé que, que estás involucrada Pero tenemos ahí poco tiempo, no queremos, aparte, aprovecharnos de vos Que hace un rato largo estamos charlando, me gustaría preguntarte Y si te animás, ¿a quién le cantaría a las 40? Este programa se llama Las 40 y cada tanto invitamos a alguien a que las cante ¿A quién se las cantarías vos? A la gente, a los barrios. Bien. ¿Qué les dirías? y un poco esto que venía diciendo, que no no nos aplica. Bueno, en realidad cantar las 40 es como un poco denunciar, de ¿no? Así es. Sí, yo no perdería tiempo eh, cantando de las 40... Eh, A, ni al gobierno ni no no yo a la gente a la gente que nos despertemos que que nos estabilemos que no nos dejemos aplastar por esto que nos reorganicemos y que a pesar de todo sigamos encontrándonos este y, y luchando que en definitiva a mí lo que me importa es hablarle a la gente vale D'Alessio, gracias te mandamos un abrazo vale, grande vos, desde mucho. la Pampa Vale, vos sabés que yo tengo raíces. No me digas. Eh. Porque mi abuela, mi abuela que por parece que tuvo su, su, su película y todo, era de la familia, ella era de Rivera. Ah, mira, hoy hablamos de Rivera también largamente, porque yo viví en Rivera dos años y se lo contaba a mis compañeros. Y recuerdo muchísimas anécdotas que me contó mi abuela. Si quieren, bueno, en otra oportunidad cuando <risas> charlemos les cuento. Dale, Dale, bueno, sí, vale, te mandamos un abrazo grande, ojalá podamos escucharte pronto por aquí. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Las cuarenta, en Radio Carmés.